anunciando un basura al asilo abierto eh, que provoca la planta de separación de residuos sólidos eh, en la localidad de Anguil. Walter, ¿ahí me escuchás bien y, y escuchás mejor? Sí, sí, sí, bueno, sí te escucho bien. bien. Bien, Walter, a ver, eh, contanos. Eh, ¿Vienen teniendo este reclamo? Este, ¿Hubo alguna respuesta de algún organismo? Eh, mira... Eh... Es un tema que viene hace tiempo, bueno, desde prácticamente desde antes que nosotros nos, nos estableciéramos acá, que nosotros somos relativamente vecinos nuevos, ¿no? O sea, te estoy hablando de somos personas que hemos llegado acá hace un año, estamos viviendo más o menos. Pero antes de nosotros también había gente viviendo en la periferia de del, la zona del, del predio, que ahora es la planta de reciclaje, el basurero, uh -huh. eh, que bueno que también estaba teniendo estos problemas eh, uh -huh. lo que pasa es que ahora la zona está creciendo se está poblando más de gente nosotros estamos viviendo para que la provincia se dé una idea dale dale a ver contanos un poquito para el que no conoce mucho Anguil en dónde está ubicado el, el, el, la planta de reciclaje la, la planta la planta está ubicada en en un en un lugar que está dentro de lo que son la, la, la, lo que se llama la zona de quintas viste sí eh, que es una zona es la zona periurbana digamos está y a cuánto de, de, de del centro de la plaza por ejemplo a cuántos metros está de, o de la zona de urbana la, de, mira de la de la plaza exactamente no sé cuánto estará mm. se le puede sumar incluso uno lo puede ver en, en, en el mapa en Google sí. Earth. yo te digo que se puede lo, lo, lo podemos medir lo, lo medimos con con, con los cuenta kilómetros, sí. digamos de los vehículos o incluso con el mismo Google Earth sí. De la última, digamos, de la última manzana, del último lugar donde está eh, loteado y poblándose en Manguil, uh -huh. eh, está exactamente a 1.400 metros, uh -huh. el comienzo de eh, lo que serían las 5 hectáreas que comprende el basural. Y si querés, eh, digamos, para hacerlo más preciso, digamos, donde comienza la, la, la planta de reciclaje, que está un poquito más adelante está a 1.700 metros, o sea, está a muy, muy, muy escasa distancia claro. del pueblo. Pero indudablemente que la, la gente que vive en el, en el casco urbano, por así decirlo, no es la, la, la que más sufre este problema. Sí. Los, que, los que tenemos inconveniente con la, con, con la existencia de, de, esta, de esta planta y, de, y del basural eh, somos los vecinos que estamos rodeando, claro. obviamente. Eh, eh, como te decía antes, cada vez somos, somos más. Mm. El problema es que, eh, como suele pasar en muchos, en, en muchos basurales a cielo abierto de, de la provincia de La Pampa y de otras provincias también, en realidad, sí. eh, se han, en el momento en que los han instalado, los, los instalaron como una solución, digamos, inmediata, rápida. Sí, algo transitorio. Una, mm. Algo transitorio, para mm. cubrir una emergencia y después se hace, se hace parte del paisaje, ¿viste? Yes. Es así lo que ocurre. Mm. Lo que sucede es que, claro, cuando esto lo, lo, lo, lo implementaron en la localidad de Anguil, Anguil no era lo que es ahora. Ah. Mm. Entonces sí, posiblemente estaba a más distancia, pero ahora está quedando muy cerca del pueblo. Además, o sea, el criterio con el cual lo ubicaron es bastante está agarrado con hilos. viste. A ver, ¿por qué decís eso? Porque... Y primero porque el, el predio donde está el basural está sobre el acuífero. Ah. O sea, no, no hay lo que debería haber en cualquier lugar del mundo serio y donde, hacen, donde se hacen las cosas en serio, eh, un estudio de ordenamiento territorial para decir, bueno, este sería el lugar donde es más conveniente hacer un emplazamiento de los residuos de, de, una, de una población. Eso jamás se hizo, pero porque jamás se hacía tampoco antes. Claro. Hoy en día están las herramientas mm. para hacerlo. Incluso la Universidad Nacional de La Pampa tiene una carrera que saca profesionales que están preparados para eso. De hecho, muchos de los vecinos que estamos alrededor del basurero somos personas que estamos trabajando o en las ciencias naturales o en las ciencias ambientales. De hecho, el, el, el, el, las veces sí. que hemos ido al, al municipio a hablar con el intendente hemos llevado también esa propuesta de, Porque en, en realidad lo que queremos es que, no, nosotros no, por supuesto que no, no, no queremos que se pierdan las fuentes de trabajo que implica el personal que trabaja en una planta de reciclaje, todo lo contrario. Sí. Lo que queremos es que se traslade uh -huh. esa planta de reciclaje en un lugar que está mal ubicado. Claro. Cuando, cuando mencionabas recién el acuífero, ¿es el que abastece acá la ciudad de Santa Rosa también? ¿Es ¿eh? el acuífero Anguil-Santa Rosa? Claro, bueno, mm. sí, eh, porque en realidad, viste, ahora Santa Rosa se abastece sí. más con agua del acueducto, pero sí. sí pero un porcentaje... Hacen, un, hay un porcentaje sí, que se utiliza, sí. pero, pero claro, está, está en la línea de los, del, del, del acuífero, mm. el acuífero Catrilo-Anguil-Santa Rosa-Tobay, ¿no? Claro. Ese es, es un problema ambiental, o sea, yo creo que desde el punto de vista de los intereses de la provincia debería ser también contemplado. Mm. Eh, el, Walter, predio, sí. el, predio el predio municipal de basura también está emplazado en, en un, un terreno que es de vialidad nacional, o sea que de alguna manera vialidad nacional está también eh, siendo copartícipe de esta valencia, si lo querés decir en términos mm. delicados, de, de, de tipo ambiental, porque en realidad en, en algunos países hasta podría ser un delito ambiental. ¿viste? Claro. Pero bueno... Mm. Este, eh, ¿qué, es y, Walter, ¿y, ¿y qué les han dicho las autoridades municipales ante la petición que han hecho ustedes? Bueno, vos viste, yo escuché la nota que ustedes le hicieron al Intendente de Anguila hace uh -huh. un mes, dos meses atrás. Fue el, el 9 de febrero. Sí. Lo tengo incluso como fecha. ¿Sabes por qué lo tengo como fecha? Porque me llamó la atención la cantidad de mentiras que dijo. Eh, y, y lo lamento, realmente. El, Lo lamento por el hecho de que es un representante de, de, de una comunidad, o sea, es el intendente, debería ser la primera persona que esté interesada en estos problemas. Y, y vemos que está justamente está fomentando un conflicto que es un conflicto que va a ir en aumento. Porque, ya te digo, eh, a nadie le gusta vivir en las condiciones que estamos viviendo, con canastos de basura que están ubicados prácticamente enfrente de la casa de, de, de mis vecinos, de, los, de mis vecinos linderos. Tienen los canastos de basura enfrente de la casa donde la gente va, va a tirar lo que, lo que tiene. O sea, la gente va a tirar desde, desde residuos este, no descomponibles como todo lo que tienen descomponible y lo quieren, se lo quieren sacar de la casa. Es, es natural eso que ah. ocurra. Pero claro, si los tiran ahí, ¿dónde los van a tirar? Donde tienen las cana los canastos. Y los canastos los pusieron justo enfrente de donde vive, donde vive gente, ¿me entendés? O sea, hay un nivel de desaprensión. Pareciera que lo hicieran a propósito. Pero me parece que todo está enmarcado de, dentro de este escenario de conflictividad que hay, que, que es innecesario ¿viste? que exista. Ya te digo, yo creo que el intendente debería, debería ser el primer interesado en resolver este problema, en, en escuchar las voces que, que, que han ido, que hemos ido, porque antes de nosotros, ya te digo, también han ido a a plantearle este problema, y vos fijate que en la, en la nota que le hicieron a ustedes, eh, tiene la, la, la respuesta es categórica, cierra automáticamente toda posibilidad de negociación, el basurero, la planta de reciclaje, va a seguir estando ahí, no se va a mover, o sea, es así. Es, mm. eh, es, cuando es, decís que es ya, se ha transformado, Entonces, ya se ha transformado en un conflicto y que va a ir creciendo, eh, ¿en qué están pensando hacer ustedes como vecinos afectados por el basural? Y mirá, o sea, nosotros vamos, vamos cubriendo las instancias eh, que, que uno naturalmente piensa que son la, las que corresponden. O sea, lo uh -huh. primero que hicimos fue enviar notas a, al Ejecutivo, en este, al Intendente. Después uh -huh. mandamos al Consejo Deliberante para hacerlo más extensivo, viendo la negativa que había. Eh, las soluciones que se dieron a través de lo que es el Gobierno, ya incluso Consejo Deliberante, son parciales, pero pues no son no son el, la solución al problema de fondo, porque además es entendible que el, el problema de fondo para solucionarlo implica también un nivel de infraestructura, de, de, de decisión política que quizás hasta, te podría decir, trasciende lo que es el gobierno municipal. Pero bueno, para eso están los canales de comunicación con el gobierno provincial, ¿no? Claro, sí, eh, sí, sí. Y la, y la idea es que a futuro se esté pensando en, en sacar esto de acá, eh, entonces... Nosotros viendo que a nivel de, del gobierno municipal eh, la cosa no prospera, lo que estamos pensando es eh, empezar a hacer la, la demanda y empezar a, a, a ver si pueden interceder por nosotros los organismos de, de, del gobierno provincial. Entonces vamos a empezar a, a ver en la provincia qué se puede hacer con esto. Claro, hay un área bueno, y, de ambiente y, en la provincia. que, que Claro, hay, el, el área, o sea, hay muchas mm. áreas que están implicadas en esto, que tienen... Que tienen Puntos de interés, eh, mm. está el área de, de ambiente, eh, tenés el APA, el APA debería ser, debería ser la institución provincial que tiene que salvaguardar los recursos hídricos. O sea, si estamos hablando de que estamos sobre el acuífero, no podés tener un basurero sobre el acuífero, justo sobre uno de los acuíferos de la provincia, no tenemos tantas fuentes de agua. Claro. Entonces, eso también es, creo que tiene un nivel de implicancia que hay que, que, hay que considerar. Después, bueno, vialidad, vialidad nacional también. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa, muchachos? O sea, no se mueve nada esto, eh, creo, incluso salud pública, salud pública también tiene, tiene que intervenir en esto, porque tener un basurero donde alrededor tenés eh, entre 8 y 10 familias, no, no, no tengo exactamente el número ahora, pero entre 8 y 10 familias seguro. Eh, sí, sí, pero además país. por lo que decís es una zona que se va a poblar, o sea, está proyectado es que, ahí. Es que el crecimiento, mm, el crecimiento. vegetativo de Anguilte está indicando que mm. está, está avanzando hacia, hacia el norte. Claro. Todos los nuevos barrios, esto que te digo, la distancia que tenemos de 1.400 metros, 1.700 metros, es de la última manzana que se estuvo, los últimos loteos que se estuvieron haciendo. Entonces, el pueblo está creciendo hacia esta zona. Lo que no queremos es que esto se convierta en un basural como el que tiene Santa Rosa, que está en el corazón de la ciudad. O sea, antes de que llegue a ser un problema de semejante magnitud, queremos justamente ver si se puede solucionar. Bien Walter, eh, queríamos tener el testimonio tuyo aquí en Kermes, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias y bueno, estaremos atentos para seguir la problemática. Bueno, no, no, la verdad que agradecidos nosotros siempre, los vecinos, porque cuando hemos tenido algún, algún canal de, de tratar de hacer alguna difusión, Kermes siempre estuvo apoyando esta Esta demanda, que bueno, entiendo que también es una especie de bandera de ustedes, ¿no? O sea, la cuestión ambiental, sí, la cuestión ambiental han sí. estado, claro, han estado sí. siempre trabajando sobre temas ambientales, ha sido parte de las columnas periodísticas que tienen, así que la verdad que los agradecidos, los agradecidos somos nosotros. Bueno, eh, ojalá que se llegue a una solución, Walter, eh, para que mejore la calidad de vida ahí, de vecinos ojalá. y vecinas. Eh. Eh, te agradecemos y que tengas buen día. Igualmente, hasta Bien. pronto. Eh, Walter Muño, eh, vecino eh, de ahí de